Primer libro de los Reyes, capítulo 4 Renó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Ali o r e f y a y a s hijo de Sisa, secretarios, Josafat, hijo de Ailud, canciller, Benaya, hijo de Joyada sobre el ejército, Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. a s a r í a s hijo de Natán, sobre los gobernadores. Sabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey. Aizar, mayordomo. Y a d o n Irán, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón doce gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos. El hijo de Ur en el monte de e f r a í n El hijo de d e k a r en Macás, en Salbín, en b e t s e m é s en Elón y en Bet-Anán. El hijo de Sed en Arubot. Este también tenía a Soco y toda la tierra de e f e r El hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a t a f a d hija de Salomón. Baana, hijo de a i l u d en t a a n a c Y Megiddo. En toda b e t s e á n que está cerca de Ceretán, más abajo de Jezreel, desde b e t s e á n hasta a b e l m e o l a y hasta el otro lado de Jocmeam. El hijo de Geber en r a m o d de Galaad. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argob, que estaba en b a z á n Sesenta grandes ciudades con muro, Y cerraduras de bronce. Ahinadab, hijo de i d o en Mahanaim. a h i m a s en Neftalí. e s t e tomó también por mujer a Besamat, hija de Salomón. Baana, hijo de Usai, en Aser y en Alod. j o s a f a t hijo de Parua, en i s s a c a r Simei, hijo de Ela, en Benjamín. Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad. La tierra de Seón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. e s t e era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los Filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de treinta coros de flor de harina, sesenta coros de harina, diez bueyes gordos, veinte bueyes de pasto y cien ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región del oeste del Éufrates, desde Tifa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta b e r s e b a todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía cuarenta mil caballos en sus caballerizas para sus carros y doce mil jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían cada uno un mes y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y Y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán es raíta y que Emán Calcol y Darba, hijo de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso tres mil proverbios, y sus cantares fueron mil cinco. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría.